En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Para terminar, este es el lugar en donde se graba el programa. Siempre tenemos grandes invitados y personas que vienen a dar una declaración con respecto al estado actual del arte. Pero después de la visita de Leo García, tratamos de invitar a menos gente o de asegurarnos de que no nos rompan todo el estudio pretendiendo hacer una performance poética. ¿no? Ah, no sabía, Leo García vino acá al estudio. Sí, sí, llegó con una peluca negra, anteojos de plástico y desnudo de la cintura para abajo. A ver, otro fragmento, mi niño. ¿Qué es todo eso que tiene que ver con el arte? Y es lo que no entiendo. Pero no seas pobre, Josema, no e n t i e n d e s nada. Todo eso implica una performance que discute el límite entre el arte burgués y la vida. Lo que hay que hacer es romper esa distancia y presentar el arte como una crítica social para después vender más caro lo que haces y que te inviten a viajar gratis por el mundo. ¡Qué historia apasionante! A ver, otro fragmento. Josema, vení, sentate en esta silla. que Te van a maquillar para que no parezcas tan negro. Hoy mismo te vamos a entrevistar para hablar de la nueva tendencia e las prácticas artísticas locales: bailar como un cubano pobre. Me j o r v a m o s al capítulo del día de hoy que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo vino bailando, bailando, bailando. <risa> La semana pasada nos despedimos pensando que vivíamos en un mundo hecho pelota que no tenía ningún tipo de redención. Hoy nos encontramos en un infierno del cual parece que nunca podremos salir. Y no. No hablamos de la rehabilitación de ciertos permisos para las Fuerzas Armadas, sino del comienzo de un programa de arte pseudo progresista, ese que llamamos Arte la Victoria siempre, y que viene de la serie anterior, ¿se acuerdan? El irrelevante sketch Correas. Ahora, j o s é m a va a ser entrevistado para que sepamos cuál es su postura con respecto a las nuevas prácticas artísticas en esta historia que va a cambiar el rumbo de tu próxima media hora: un marxista en la corte del Rey Mauricio. ああ、でもう、ジョメ、おめえ、おはるいんこ No sé si tengo algo interesante para decir cuando empiece el programa. ¡Caló, y... vos tranquilo, mirá! Vos tenés que mirar siempre a la cámara y tratar de no parpadear. Ese es el mejor consejo que recibí de mi primo, que es un maestro en esto de aparecer en la tele. No lo notás porque los ojos los tiene más chiquitos que la carpeta con los planes sociales para el resto de su gestión, pero los tiene abiertos todo el tiempo. Te dejo, mira, que ya salís al aire. Métele ganas y trata de no parecer ni negro ni pobre, ¿ok? Aunque es casi lo mismo, pero bueno, no importa, dale, dale. v a n g u a r d i a experimentación, confort, mausoleo, nublado, expediente p o m a r o l a Bueno, todos estos verbos nos permiten pensar la relación bueno, entre arte contemporáneo y la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando se impone el baile como una forma de ser negro, cubano y revolucionario? La verdad, me e n c a n t a e s t a p r e g u n t a de la producción. Soy muy buena, chicos. Pasamos a escuchar a nuestro invitado. El niño Josepa. a c o m o que tú estás, mi niño? La verdad, muy bien. Después de quedarme sin trabajo cuando terminé i n f e r n e t e l año pasado, ahora me llamaron para construir este programa que, la verdad, tiene gente muy capaz y que trata de hablar del arte contemporáneo. Me encanta el título aparte: Arte la victoria siempre. Es como el nombre de una fragancia para uno de mis aromatizadores. Eh, bueno, mi niño, la verdad que no sé qué estás tú diciendo, pero paso a contarte mi experiencia de vida con respecto a lo que es el baile y la revolución, mi niño. ¿Qué es lo que estamos buscando todos? Bueno, ¿se entiende? ¿Y quiénes son todos? Bueno,、eh, estamos hablando de mis compañeros de, de 1966, <risa> los cuales me mandaron a e ¡Eh, y profesor Estrasonovich! ¿Qué hace saliendo de ese closet, mi niño? Que no es un closet, j o s é m a son los paneles que sirven para darle decorado a este programa retrógrado y secretamente conservador. Te dije que dejes de señalar a viva voz que yo salgo de un closet, porque en este contexto implica otra cosa. Sorpresa, ambigüedad, reparto, canción popular, la n i a e s p ó s i t o turrón. Son todos adjetivos que me sirven para calificar la entrada sorpresa de una nueva persona en el estudio. La verdad que acá la producción se equivocó fiero, pero no importa. Creo que los chicos quieren dar por una sorpresa con esas intromisiones. <risa> Fue como con lo de Leo García y Joaquín Calán. ¡Qué lindo vos, Ben!、Ah, silencio, Josema. Vengo aquí a evitar que reveles tu plan secreto. Ven, vámonos de aquí rápido. Pero mi doctor Ico, querido. Usted sabe, mi compadre, que solo tengo una manera de poder irme rápido a este lugar. No, por favor, no lo hagas. Pero no, claro no, no. que lo voy a hacer. A ver si se pone la música, producción. Nos vamos, nos vamos rápido. e n o n c de grabación, el profesor está preocupado, está preocupado, está preocupado por nuestra misión. Está preocupado, está preocupado. プロパガー。 Y、seguimos choreando con personajes de otras series. Rodrigo, aquel vendedor de aromatizadores del dudosamente moral programa Infernet, vuelve ahora conduciendo Arte la Victoria siempre. Y en el medio del show, el profesor Strazonovich salió de las bambalinas con el objetivo de evitar que Josema se deschavara. Te estoy contando lo mismo que escuchaste, pero no importa. ¿Alguien le habrá prestado realmente atención? ¿O todos quedaron hipnotizados por sus caderas revolucionarias? Al contornearse, dudas para nada importantes que nos empujan, aunque no lo queramos, al capítulo de la semana que viene de nuestra por demás conservadora serie, Un Marxista en la Corte del Rey Mauricio. p o d e s revisar todos los capítulos en h t t p Dos Dos barras p u no t sé no s dónde, marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, y la jodienda, la jodienda.